Bon dia, benvinguts a la Fleca, a Radio RSK FM, al 107.1 FM, volia dir. Doncs bé, comencem el dia sense ni tan sols prendre un cafè amb llet. Són, bueno, passen 7 minuts de dos quarts de 10... Eh, farem farem passar una estoneta agradable informarem de les portades dels diaris i abans que ens n'adonem això s'haurà acabat, una llàstima ja estic trist i tot just acabo de començar Val a dir que aquest programa s'ha dins de la marató de Rràdio, eh, que commemora en certa manera el 25è aniversari de Ràdio RSK. Abans de començar, per tant, cal agraï la Comissió Tècnica de Ràdio RSK, el treball que han fet, de tal manera que avui contem amb dos ordinadors, una taula, micros, eh, cascos i un emissor que funciona. No tot és mèrit de la Comissió Tècnica, però està clar que la part més meritoria és fer que tot això funcioni i aquí hi ha moltes hores de feina, moltes hores de treball i, per tant, moltes, moltes, moltes mercès. <fixi> Us recordem que avui al voltant de les 10 de la nit començarà una, una actuació a l'aire lliure de Los Gigapollos del Bosque. Els seguiran Motion de Latin Reggae Band, eh, els antics Agua Bendita, per acabar amb Mr. Shore. Aquest concert és el, el, concert, el concert gran que tanca els actes que s'han anat celebrant al llarg de tota aquesta setmana passada desde sí señors desde, desde charradas, desde una butiarra o si sea, una butiarra no una butiarrada. Eh, amb mongetes i pa i allioli, també amb, amb actuacions musicals, la rondalla, dansa amb les tradicions equatorianes, tradicions mexicanes, teatre, contacontes, teatre molt bo, contacontes molt bones, eh, una cantautora Laia Cruéis que ens va enamorar a tots amb amb la seva simpatia i per què no dir-ho encara que sigui castellà, amb el seu desparpajo que és una meravella. Eh, doncs bé, entre setmana hem tingut xerrades al voltant de les lluites veïnals de Nou Barris, hem tingut xerrades en relació a l'activitat la, que dóna a terme eh, entitats de consum responsable com Afoca i Ocerda. També hem comptat amb la presència del grup de Can Basté, Acció contra la violència domèstica, un grup que du a terme una feina molt, molt destacable d'acompanyament, d'assessorament a les persones, a les dones eh, en particular maltractades eh, en col·laboració amb dones juristes. També, per acabar, hi vam tenir la presència d'aquí a Ràdio RSK al 99.7, no, 99 ja no... a Radio R.S.K. al 107.1 FM eh, vam comptar amb la presència de, de... Radio Nicòsia Radio Nicòsia de Contrabanda ja he dit que em falta el cafè m'havia de venir un company aquí a portar-ho, però bé, ara no traurem els draps bruts a, a, a la llum radiofònica. Doncs bé tot això hem tingut, xerrades, teatre, música, eh, més música, dansa, eh, cantautores, més xerrades, i avui avui acabem amb un concert que esperem que, que hi assistiu tots els que ens esteu escoltant ara, i, i suposo que més gent que no ens està escoltant també espero que assisteixi. Per, per continuar, el que farem serà, el que farem serà mentre esmorzem, que aquest és el, el, el, el concepte que s'amaga darrere de, de la fleca, és esmorzo, o sigui, vaig a la fleca primer, em compro un croissant, unes galetes, una ensaïmada, uns un sambitxos, eh, el, el que sigui, eh, demano un cafè, vinc aquí i faig la fleca. Vull dir, el concepte és aquest. És un concepte poc elaborat? És possible que sigui poc elaborat. En tot cas, començarem amb... No sé si s'escolta, les galetes? Sí, segurament sí. Doncs bé, començarem a... a fer un repàs a la premsa amb El País. Estem a, a, evidentment no, no m'he gastat els diners en comprar el país. Estem a kiosco.net es... Bueno, en realitat si us fiqueu a kiosco.net, tal qual, allà veureu que teniu la possibilitat d'accedir a premsa de gairebé tot el món. I quan dic gairebé vull dir que no sé quina part del món no surt, però segur que s'han deixat alguna. Molts, molts continents estan representats. Àfrica, Asia-Pacífico, Europa, Iberoamèrica, Canadà, USA. Està força bé. bé. comencem amb la premsa d'avui, dia 17 d'abril, eh, dia de commemoració final del 25è aniversari de, de Ràdio RSK. Aquest dia la premsa diu El País, el constitucional fracassa per quinta veg en resoldre el català. En Petit, dentro de una foto en la que se vean ataúds, pero no sé cuento de qué vienen estos ataúds. La nube volcánica recorre Europa en una crisis aérea sin precedentes. En relació a aquesta notícia podem avançar en exclusiva que segurament comptarem amb la presència d'una persona afectada per aquesta crisi aèrea deguda al núvol volcànic que, que recorre Europa. Això em recorda una pel·lícula de Bunyel, El fantasma que recorre Europa, i, i a la vegada té su origen en una frase de Karl Marx en relació al comunisme el fantasma de la libertad que recorre Europa en referencia a, um, al comunismo bueno, pasamos a un diario real no es que el país no sea real pero para monárquico, ¿quién? el ABC, sí señores, vamos a ver qué dice el ABC Diu el ABC Diu el ABC <coughs> el ABC Diu eso es eso es yesterday en versión en versión jazz gitano balcánico pues bien el, el, el abc no es muy original y dice el constitucional tumba la sentencia del estatut que deseaba el gobierno o... y entonces por otra parte dice más abajo el colapso aéreo sent ...extiende a toda Europa... ...ante la pasibilidad de la Unión Europea... ...bueno... ...pasamos al mundo y dice... ...el constitucional vota contra la ponencia que salvaba el estatut... ...atención... ...porque esta frase es... Eh, ...como diría mi amigo Joan... ...es sinocoesoidal... ...es decir, se mueve entre la lógica del seno y el coseno... ...entre... ...en una ondulación... ...que se mueve, esa ondulación fluye entre el 1 y el menos uno... ...es decir... Escuchemos, el constitucional vota contra la ponencia que salvaba el estatut. O sea, vamos de un hay que leerla dos veces para entender completamente el sentido de de este titular. El constitucional vota contra la ponencia que salvaba el estatut. Vamos, que vota en contra del estatut no queda otra ese podría ser el titular sin ningún tipo de problema eh, el mundo de porta el mundo el mundo del Pedro J Ramírez eh, amigo de esta casa de radio ressaca y no, no falla ningún generador, cada dos viernes está aquí Pedro J. tratando de ligar a jovencitas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dice pues el periódico de, de Pedro J. Las cenizas del volcán dejan en tierra a 5 millones de europeos, 5 millones de europeos, pues te, contaremos con uno de esos europeos aquí en escasos minutos, confío. Bueno, veo que en kiosco.net no se come mucho el tarro, ponen los tres periódicos más fachas, no quiero decir que el país no lo sea, pero ponen los tres periódicos más fachas en medio para que sean ahí los que más se vean, ABC, El Mundo y La Razón. Dice La Razón, el Tribunal Constitucional fracasa por quinta vez y deja el estatuto en manos del sector más crítico, dices hostia. Si han dejado esta gente que ha tumbado el, el, el, el estatut cinco veces... Ahora resulta que lo dejan en, en manos del sector más crítico. Madre mía, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué van a hacer esta gente? ...acabamos con La Vanguardia que dice... ...el Tribunal Constitucional se estrella... ...que es curioso porque en realidad el que se estrella es el estatut... ...no el Tribunal Constitucional, es como si alguien un avión se estrellara... ...contra una montaña y el titular al día siguiente fuera... ...la montaña es estrellada... ...bueno, son formas, matices, matices que configuran nuestra realidad... ...amigos y amigas... ...por otra parte también La Vanguardia nos regala con un titularcito... Eh, ...que dice así... ...el volcán islandés causa el mayor caos aéreo en Europa... ...es decir, hemos leído cinco diarios generales... ...generalistas, estatales, estatalistas... Eh, ...bueno, esto último no me queda claro... ...pero sí, creo que algo de estatalistas también lo tienen... ...pues bien, hemos leído cinco diarios... ...con dos eh, titulares destacados... Por un lado, eh, la sentencia de la ponencia del Tribunal Constitucional y por otro, el volcán islandés que causa caos y parálisis aérea en Europa. ¿Para eso cinco diarios? ¿No podían hacer uno solo y dejar las opiniones para las columnas, como se ha hecho toda la vida? Y ahora, por supuesto, pasamos a la parte que todo el mundo estaba esperando, que es la prensa deportiva. Hoy, derbi cornellano-barcelonés. Pero empezaremos con el marca diario de la capital del reino de España. Dice así, sale un chico, vamos a decir, moreno, vamos a decir, bien con el pelo bien cortado, en una actitud un poco afeminada, para que vamos a negarlo, no queremos decir que eso sea malo, él ser afeminado ni el ser un hiper viril no, no entramos a hacer juicios de valor pero digamos que la foto le han pillado ahí con una media sonrisa un poco de un poco de bujai de de, de hay, hay las pestañas tan largas que tengo algo así, algo así yo solo trato de transmitir la radio es mucho de eso, es mucho de transmitir pues bien, sale el chico este ...y entrecomillado un titular grande en letras blancas que dice... ...confiamos en el español... ...me imagino que ya os habréis imaginado que... ...el chico moreno y con sonrisa medio afeminada... ...y con un gesto de un, un pequeño... Una pe ...un pequeño gesto de ladeado de la cabeza... Eh, ...es Cristiano Ronaldo... ...o más conocido como CR94... ...en fin... Eh, ...bueno, pues ese es el titular de marca... Aparte hay un titular pequeñito que dice algo así como Pepe estará listo para el Mundial. Malas noticias para Portugal, el país vecino. Eh, cuando digo el país vecino no me refiero a España, sino a Portugal directamente. Eh. Debido al, a la configuración de estados que hay ahora mismo, eh, digamos que el país vecino no es España, sino es Portugal. A veces uno se mete en jardines y dices, ¿Para qué? Pues bien, eh, en efecto, Pepe estará listo para el Mundial. A ver, que se me ha actualizado la página, se me ha ido todo. No, lo tengo. Seguimos con el mundo deportivo, que sale Pedro. Pedro, que es ahora mismo el hombre más carismático y, vamos, el, el nuevo patrón de Cataluña es San Pedro, no San Jordi. Dice, derbi de liga, eh, no, no lo dice Pedro, él lo dice mundo deportivo, dice, derbi de liga, eh, como luego el resto de cosas están en letra tan pequeñita, no soy capaz de leerlo, así que vamos a pasar al Sport, este di diario que yo le tengo tanto cariño, eh, cuando yo era pequeño era el diario que compraba mi padre, después el... nos hicimos mayores los dos y dijimos, este diario es infumable, o sea, no sirve ni para, para envolver en patatas no sirve para nada. Pero bueno, eh, no cargue, no carguemos contra el grupo Z y su diario deportivo. Y le, pasemos a leer eh qué, con qué con qué portada nos nos atormenta hoy Sport. No es mala la de hoy, ¿eh? no es mala. Hay que decir que igual hoy no ha sido el mejor día para cargar contra Sport dice es por trimotivados sentenciar la liga, o sea, tres razones para estar trimotivados, que esto supongo que hace referencia al, al Trick tranquilos que que ya en la porta eh sí, ese que salía diciendo, "Mastic, pusan como un vaco". Eh, de, de gordo, claro, quería decir mastic pusan como un bacó, como un cerdo ya, en fin, pues de, le, le, cuando cuando todo esto del canguelo y tal, él sale diciendo no, no, yo estoy tri-tranquilo entonces, bueno, vamos a ver eh, dices por tres razones para, para estar tri-motivados, ¿no? que dice, si tuvieras una sola razón pero fuera buena, ¿para qué quieres más? pero bueno, hay, hay tres, hay tres, a ver si las tres hacen buena eh, la primera es sentenciar la liga Claro, esto bien, bien, no es así, no es así, porque quedan, si no me equivoco, 18 puntos, así que, sentenciar la liga, por mucho que ganes al español y pierda al Madrid, que se pone mejor, sí, igual la puedes sentenciar la semana que viene, pero esta semana, no, es imposible, matemáticamente es imposible. Segunda razón, ganar el derbi, hombre, esta sí, aquí se han fijado los de Sport, aquí se han fijado, porque dices, juegas el derbi... Y si vas motivado a ganar, pues ganas el derbi. Eso está muy bien visto, la verdad. Está muy bien visto. Y la tercera razón que nos aportan los periodistas de Sport es hacer historia en Cornellá. Hacer historia en Cornellá. Bueno, ¿qué? ¿Ganar el primer derbi que se juega en Cornellá? Pues vale, pues bien, pues me alegro. Thank you. El problema és que estic fent sol el programa i no puc menjar galetes com a mi m'agradaria i jo etig de d'esmorzar. Eh, és important. Llavors, eh, farem una cosa. jo us deixarem una cançó, una cançó que es diu "L'home que va matar Liberty Balance dels amics de les arts. Sí perquè. Cal tocar tots els temes. No? A vegades cal, cal, cal anar de modernillo. no sé a vegades agades a mi em ve de gust, em ve de gust. L'home que va matar Liberty Valance és el títol d'una pel·lícula i guanyareu un croissant la persona que ens truqui a Ràdio RSK i ens digui de quin director de cinema estem parlant quan fem referència a L'home que va matar Liberty Valance. Fins aquí, moltes gràcies i tornem a no res. Aprofitaré per menjar moltes galetes. Fins ara. Recordeu, estem a Ràdio Arrassegal 107.1 FM Celebrem els 25 anys avui a Can Basté Amb tres grups Los Gigapollos, perquè voleu més Però vindran dos més eh, Fins ara L'home que va li divertant L'home que tu m'estima però can veritat no va fer res per ser estimat, sols era allà I ara tothom vol felicitar. L'home que va matar Liberti valent L'home que t'estimes Però que No va fer res per ser estimat Sols era ja I ara no saps com li pots explicar per un món, doncs un duro, t'acaba sorprenent. I quan fa una bona nevada, els nens estan contents. Això és tan veritat, amiga meva, com que sempre se'ns mor la bona gent. Com que totes les guapes sou cambreres o algun dia ho veu ser. Was so come so Pasan dos minutos de las 10 de la mañana. Esto es Radio RSK en el 107.1 FM. Bueno, continuamos con La Fleca, acto conmemorativo del 25 aniversario de Radio RSK. Vamos a echar un vistazo a qué dice el periódico de Cataluña que en el kiosco.net lo han ninguneado y nosotros no vamos a permitir que eso pase porque nos ha dado muy buenos ratos eh, tomando café y, y informándonos. En letras grandes, eh, muy grandes, así que se pueden contar fácilmente, son 4, 6 nueve letras, en nueve letras, el periódico de Cataluña llama incapaces a unos señores... ...una señora, no, dos señoras, o bueno, no sé si es un señor o una señora, pero bueno... ...que salen los jueces del Tribunal Constitucional, les llama incapaces. Dios santo, no sabe con quién se está jugando los cuartos el periódico de Cataluña. En fin, luego vemos también una pequeña noticia... Que va a ser la única que nos vamos a fijar así. Porque la otra es la del ca caos aéreo por el volcán Eijafhala. Eijafhala de Islandia. Que atrapa a millones de viajeros. No el volcán, sino el caos aéreo. Eh, decimos que había otra noticia que nos llamaba la atención. Y es Esperanza Aguirre habrá avala la expulsión de clase de una chica por llevar el hijab. Entonces, Najwa Malya, que es como se llama la chica del hijab, que es un pañuelo, le llamamos hijab pero no deja de ser un pañuelo, eh, no podrá ir a clase mientras no se quite ese, esa prenda del demonio, <risa> en fin, en fin, eh, Esperanza Aguirre, Genia y Figura, hasta la sepultura, pero queremos verlo hasta la sepultura, en fin. Ahora después pasaremos a la vanguardia, que también he visto que hay una noticia que aquí no sale y que es importante. Es muy importante. Con esta música de fondo podemos informar de que mueren cuatro militares españoles al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en Haití. El aparato se ha estrellado en una zona de difícil acceso cerca de la localidad haitiana de Fonbretes, en el este del país. Cachón, que es como la llaman a Chacón en, en la vanguardia, Cachón viajará a Haití para conocer los detalles del accidente. No me lo estoy inventando, está escrito así, Cachón. Por Chacón, un... En fin... Eh... Cerca de 160 militares y miembros de las Fuerzas Armadas han fallecido en Misiones de Paz. Y va subiendo, y va subiendo... Atención, me, me están ha llegado una persona que es la persona que vamos a entrevistar en relación a la noticia del día, no, no el fallo del Tribunal Constitucional, sino la segunda noticia en orden de importancia, para que veáis qué fuerte va Radio RSK, que es en relación al casa, al, al caos aéreo eh, provocado por el volcán islandés, que ha cubierto de ceniza eh, media Europa. Eh, entonces, eh, por ejemplo, aquí en La Vanguardia nos informan de que los aeropuertos españoles cancelan 708 vuelos por la nube volcánica Pues uno de esos vuelos, de esos 708 vuelos, vamos a tener a una persona afectada en relación a, al volcán El volcán del glaciar Eijagfala, nos van llegando noticias, podemos ampliar No es solo un volcán, sino que es el volcán del glaciar Eijagfala Que sigue expulsando una gigantesca nube de vapor de agua y cenizas de vapor de agua y cenizas. Los, los problemas podrían continuar el domingo. Nos dice La Vanguardia, se si lo dice La Vanguardia, yo me lo creo. En fin, vamos a vamos a poner una cancioncita eh y volvemos de manera que hace años que no se escuchaba en Radio RSK. Volvemos ahora. Vamos a poner una canción, por ejemplo, esta, que me gusta muy poco. Te andesor, lo pido que todos los viernes sean una fiesta. Y te guste que vuelvas rogando perdón. Si lloras cuando soy vossecos. desde luego nos han boigoteado, debe de haber algún hacker que nos está eh, confundiendo con sus mm, tejemanejes informáticos porque, desde luego, esa canción que suena es imposible. Es imposible que suene en esta radio, por lo menos. Os dejo con con una que me gusta mucho, La Grifa del Japón, de Costa Sur. Eh, yo aprovecharé, bajaré a coger un café. Si no, dejo... A Iván García, Iván García, este es tu micro Ponte tus cascos, muchacho Y habla Buenos días, Barcelona Buenos de... qué optimista te veo <risa> Qué buenos días <risa> Qué buenos días, Barcelona Bueno, pues eso, os dejo esta canción Y en el caso de que en un minuto 47 segundos Que lo dudo, porque va, no por cosa mía Sino de las camareras que... ...en un minuto 47 segundos... ...ya me hago yo cargo... ...en fin, te haces tu cargo, volvemos... ...y empezamos con la entrevista aquella de... ...de la persona afectada... ...por el volcán gl del glaciar... ...sí, sí, sí, yo soy el afectado, no el volcán... Eh... ...uh... ...si pudiéramos entrevistar al volcán... ...si sí, pudiéramos entrevistar <risa> al volcán en glaciar... ...bueno, lo dicho, os dejo con... ...Costa Sur... ...tú ya sabes manejarte... Eres usuario de windows a nivel, a nivel, a, nivel a nivel usuario sí, valga la redundancia bien pues eh, son las 10 y 12 esto es radio RSK en el 107.9 fm y um, estamos de celebración el de celebración de los 25 años somos 25 añeros hasta ahora No me hablen La que fue una cosa Radio RSK. radio RSK Radio Radio radio radio radio RSK Radio radio radio, radio RSK Radio, radio, radio, radio, radio. Radio rs Aleto Radio RSK. Aleto Amigos queridos, cuánto tiempo? 25 años. 25 años son interrumpidos, probablemente. Es una radio libre, háblemos lo que nos salen nuevos. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es la radio! No cualquiera, la nuestra, Radio RSK, la radio del barrio, nuestra radio, nuestro barrio, hasta aquí Jordi otra vez de nuevo con un café he vuelto, he vuelto, nunca me he ido no, esto todavía no todavía no, eh, si sí, he vuelto con un café, qué bonito es la radio compartida con un café y si es de radio, y si es nuestra radio de nuestro barrio es un placer, un tamaño placer si el café además es de un bar de nuestro barrio entonces ya empieza a ser al cubo la, la explosión de placer va a ser el café de la mañana lo voy a tomar con todos vosotros estimados radio oyentes de la misma manera que me comí unas cuatro unas cuatro galletas con todos vosotros también en fin eh, antes de antes de hacer la entrevista propiamente iván que es de un interés informativo que creo que hacía tiempo que radio resaca no tenía ...una bomba de interés informativo... ...como algo tan de actualidad... ...como lo que está pasando ahora mismo... ...que no afecta solamente a... ...No Ubarri, sino... ...a toda Europa... Algo histórico... ...eh... Como ...hacia... El, como, ...histórico como el programa que conmemoramos... ...hacía años que no había una noticia así... ...en Radio Resecado. ...que la teníamos nosotros en, en las manos... ...o sea, tú nos vas a poder explicar... ...con qué compañía... ...eh... ...qué te han dicho... ...si... ...si... ...si... ...te indemnizan... ...o no, tú les indemnizas a ellos porque no, no pueden volar, pobrecillos... ...todo esto en unos momentos, si no te importa. Esperemos. Pero, mientras tanto, ¿qué te parece si hacemos petar un poco la charrada? Quiero decir... Hay, hay noticias, yo no sé si has tenido ocasión de, de ver la prensa de hoy Hay noticias, no, la verdad es que no Cinco periódicos y los, do, los cinco dicen lo mismo Por un lado el Volcán y por otro el Tribunal Constitucional Así que hablemos de fútbol, ¿qué te ha, parece? hablemos hablemos No sé si uh, conoces esta canción fantástica del niño de Baena el chico no le conozco Niño, niño de Baena Ra, ra, ra, Barça Adelante Bien Vamos a ver Esto tiene que acabar de arrancar En cierta manera, ahora Acaba de entrar una paloma Acaba de entrar y de salir, espero Sí, ha entrado para nada, absolutamente Pero al, <risa> mismo, al mismo estudio <risa> Al mismo estudio de Radio Resaca Esto es Historia. Club de fútbol Barcelona Eres orgullo de España Con tus grandes jugadores y Pues sí, esta canción nos sirve para ambientarnos Con nuestros colores Y los de nuestra ciudad No, estoy exagerando eh, Pero bueno, hoy juega un derbi Un derbi que antes me permitió llamarle El lujo de decirle Cornellano-barcelonés Metropolitano, por lo menos Me parece estupendo, tú hay que crear tendencias Ya hay términos, por eso estamos aquí Y por eso tenemos los micrófonos ¿Para todo eso? ¿Para crear tendencias? Y más, y más, y más. Bueno, bien. tienen una encerrona, los temerosos. tienen una encerrona, los... Los temerosos. Los temerosos. A mí ya me viene bien, porque esto de... da gusto, eso del miedo previo al partido. Que no os tenéis que perder, chicos, porque hay cosas mejores que hacer. Hoy, a las 10, eh, no solo juega el Barça y el Español, sino también los gigapollos del bosque, que abre en el concierto, después de este concierto no habrá nada. Después de este concierto se para el mundo, le dan la Copa de Europa al Barça en el Bernabéu y entonces ya así que se remata todo. Pero hoy a la noche a las 10, cuando el árbitro pite el inicio del derbi el Pitu estará aullando encima del escenario con, con, con los gigapollos del bosque Después vendrán los Ex Agua Bendita, eh, los Mousa uh, and the Latin Reggae Band Y acabaremos con Mr. Sure alrededor de las 2 de la mañana Espero que todos muy borrachos y muy felices ¡Uy! ¡Que cuando tira puerta! ¡Que tira puerta! ¡Que! seguro! en bueno, el niño en línea de vaina un cu confeso nadie lo diría por las pintas que tiene pero pero bueno eh, pues iván si te parece mira ya que tal empezamos con la entrevista tú hola buenas no no no no Ah, bueno pues por mí sí por mí empecemos no pero vamos a poner vamos a hacer ese pequeño homenaje a, a lo que algún día fuimos Bueno, ahora tampoco me quiero poner solemne, que aún no, me, aún no le he dado ni un trago al, al café, pero... el ¡Uy! Suena el teléfono. ¿La primera llamada de la historia, puede ser? No, la primera, la primera no. Radio RSK, buenos días. Ah, uh, no se equivoca, se han creuado las, las líneas, pero ahora mismo está saliendo por el 107.1 FM. Sí, a Radio RSK. Molt bé, eh, jo de vostè tornaria a intentar trucar a Can Basté i, i que hi hagi més sort. Moltes gràcies. Adéu-siau. ¿Sigue usted ahí? ¿Sigue usted ahí? ¿O hemos perdido el, el oyente uno? <risas> eh, os recordamos que Sí, Radio Resaca Ya tiene teléfono, pero se cruzan las líneas Con el centro cívico de Cambasté Por cierto, el centro cívico de Cambasté Qué gran centro cívico y, y qué buenos son eh, En serio, además eh, Yo me he apuntado, yo mismo me he apuntado A bailes de salón ¿Qué te parece? Me parece maravilloso, yo también haría eso Baile... Un saludo para toda la gente que hace bailes de salón en Cambasté Bailes de salón, que poca broma O sea, bailes de salón que va desde el cha-cha-chá a no, al tango no, porque ya hay bailes específicos de tango. Eh, bueno, cha-cha-chá, a ver qué más. Digo yo que habrá un vals, no conozco. Vals, vals, imaginados un vals, qué bonito el vals en general. Pero si algo seguro que va a haber, van a ser paso dobles. Paso dobles. Vamos a disfrutar, chicos, con el paso doble paso dobles que que ahora mismo os voy a voy a compartir con vosotros. Se encuentro el 2 de mayo este es. Esta usted hablando con Randy de. Hemos vuelto a recibir otra llamada. Comparte con, con la audiencia, Iván, porque igual se piensan que le estamos ocultando información. Eh, no, dos llamadas menos. debemos ya. Abs dos llamadas y solo son las 10 y 25 de la mañana. Impresionante. ¿Es el mismo tipo de antes y prometió volver a llamar? <risa> puede ser Prometió volver a llamar No, no, no hubo tal promesa No hubo tal ah. promesa, pero bueno, el caso es que se comentó Oye, no, lo me, comentó no, él. no me hagas eso, tío Me creas expectativas y al momento me decepcionas Haces que me ilusione y después me pinchas el globo No me gusta, tío, eso Ay, pido disculpas a Jordi y a todos Es que se han sentido como Jordi ah. <risa> bien eh, Enchufémonos ya de una vez Vamos a poner... vamos ¿Estamos preparados? Sí, yo estoy listo para cualquier cosa Para la entrevista No, para antes de la entrevista ah, Estamos preparados es, para empezar Estamos preparados para empezar Si quieres estar más cómodo, una falta que cojas el micro así Puedes sacarlo Espérate, espérate Por respeto a los tímpanos No, no, no, no, no. Eso es Bien Ahora te sientes un poco ya como como que te levantas y caminas entre el público, ¿no? Un poco es mi di jager. Es difícil describir cómo se puede sentir una persona en, en este momento. Estoy acostumbrada a ser más bajo que tú, pero... pero ¿La silla? Las, las condiciones no son las mejores. Hay, hay una silla que me hace tener las rodillas más altas que lo que <risa> es la mesa. ¿Es un problema eso? Pues, pues no, no. no ver, en fin... Ahora con el micro así, un poco Eugenio Un poco cantautor de... Estoy me, me siento más... En fin Pepe Domingo Castaño, no no sé por qué Pepe en Domingo fin. Castaño En fin, en fin Bien, pues vamos a dar inicio a, a la entrevista Que a partir de ahora la entrevista la voy a llamar alto standing Alto standing Una entrevista alto standing No, una entrevista alto stand... O sea, la entrevista va a ser una sección Y la sección se va a llamar alto standing Pero va a ser una entrevista Pon la música, Jörg. Ay. Espérate, porque van a dar dos cuartos. Un momentito que... Son las... Momento que mira el reloj. Las diez y media. ¿Les suena? Es de la película Transpotting. Así empiezan los muchachos corriendo por la calle. ¿A dónde irán? ¿De dónde vendrán? De robar, de robar. ¡Hemos vuelto! ¡Nunca nos hemos ido! Last for Life La entrevista años después en Rabioso directo en Radio RSK Rabiosa Radio desde el año 2000 o antes Más o menos, querido, más o menos Desde el año 2010 años han tenido que pasar para volver a juntar Alto y standing <risa> yo, yo soy alto en este momento <risa> Y yo standing, standing bien, standing bien Pon Serrat. Pon Serrat Serrat <risa> Pon Serrat Pon <risa> Que ponga el Serrat ahora, yo pe pensaba poner Le Blues de Gitans Que bueno. es como más radiofónico, más, más íntimo, más de entrevista, ¿no? Serrat igual es más para escucharlo a él, no a sí, nosotros Sí, evidentemente o, o te atreves a hablar por encima de Serrat no, O habla él o, cierto, o habla él Por cierto, eh, antes de entrar en... no, me lo reservo Acabaremos con una anécdota que me enteré ayer sobre Serrat Ah, qué bien Le Blues de Gitans Eh, vamos a ello Ay, queridos amigos ¿Ya han entrado en, en situación con esta nueva música? Ahora estamos en un punto más íntimo eh... Espero que hayan llegado a situación con la anterior música de, de lo que estamos hablando Y se trata de un momento histórico, queridos Es un momento... Un momentazo histórico Que está quedando grabado Ah, ¿está quedando grabado? Esto? Claro, ¿Esto todo ¿Es un programa grabado? Claro Dios santo, pero esto... Venimos de la historia hacia la posteridad Hoy vamos a la posteridad Y sin parar a, a mear es en ningún sitio O sea, del tirón eh, Pues bien, bien, Iván eh, Tratemos de, de aprovechar este ambiente íntimo que hemos creado En este lugar precioso que es el estudio de Radio RSK Donde a veces entran palomas, pero tal como entran, salen eh, Para un poco profundizar en el drama Y no quiero ser... Exagerado, pero... El... Dramático <risa> el de... Tratemos de no romper el ambiente eh, Antes de nada, darte las gracias por, por haber venido Es un placer, gracias a vosotros por invitarme, chicos Por hacerme sentir parte de, de esto tan bonito que es la radio Radio Reseca eh, Bien eh, Tengo entendido que tienes planes eh, para volar a Alemania Donde estás residiendo ahora, si no me equivoco Sí, como tantos afectados Me estoy cagando en las respectivas aerolíneas A ver, eh, para las personas que se han sumado ahora O que se acaben de despertar, ¡muy buenos días! Que se acaben de despertar, ¡muy buenos días! Y decir que sí, hay que despertarse tarde, los sábados por lo menos eh, Y los domingos Bueno, el tema es, eh, hay un volcán en un glaciar en Islandia O sea, hemos ido haciendo un zoom para... En, en la información por lo menos un volcán en un glaciar en Islandia que de repente le ha dado por expulsar vapor de agua y cenizas de tal manera que ha llegado a una altura de unos 11 kilómetros eh, cubriendo, digamos el cielo de Europa no sé si exagero, Iván, tú que eres el afectado jajaja <risa> Eh, no lo podría haber dicho mejor, exactamente está pasando eso y hay un volcán que está exactamente expulsando lo que has dicho Eso trae sus complicaciones Podemos hablar de ellas Hablemos de ellas, eh, tú tenías un vuelo, tú habías venido aquí a, hacer, a solucionar algunos problemas de carácter profesional y personal Y, a, y personal A Barcelona, habías volado desde... Desde la ciudad eh, centroeuropea de Memmingen. Memmingen, que, que, que está en... Está en la región del Algao, que es una de las cuatro regiones, o cinco, o seis, hay varias, de Baviera. Baviera, eh, la zona católica de Alemania, si mm -hmm. no me equivoco. Eh, exactamente. Bien, católica. bien. Esto es el sur de Alemania Eso es el sureste Estamos hablando del sureste Del sureste de Alemania De la zona más rica y próspera De cuantas hay en esa zona Me va muy bien por ahí Te va muy bien ¿Sí? <risa> <risa> ¿Recomiendas a todo el mundo Emprender la aventura Germano-Fila? No, em emprendo aventuras y recomiendo eso que, que las emprendan ellas Y ellos Muy bien Bien, ahora que estamos situados, tú volviste a Barcelona hace unos días Volví a Barcelona Para solucionar unos asuntos de carácter profesional Sí, durante unos días Creo que se puede decir Sí ¿Estrenas, estrenas un cortometraje? Sí, sí, sí Y de carácter personal, que ahí no vamos a entrar por respeto al diente este que has tenido que ir al dentista Por su culpa Respetemos un poquito No, no vamos a comentar nada de ningún dentista Bien, pues el tema es eh, que tú mañana pe pensabas volar ¿Qué digo mañana? Hoy Hoy mismo, chicos... Hoy pensabas volar, ¿qué digo mañana? Es muy probable que en caso de que no hubiera habido ningún volcán... ...y no hubiera expulsado ningún tipo de ceniza... ...yo en estos momentos no podría estar aquí. ¿Sino que tendrías que estar? Pues ocupándome de otros asuntos más urgentes. Eh, hacer maletas... Profesionales y laborales. Y, y personales. Maletas, despedirme de mi tía... <risa> Es importante Es muy importante para mi padre, me lo recuerdan un par de veces por día Pero llama a la tía, por favor, al menos, si no vas a, a visitarla Ya iré el sábado a esta, a esta hora tenía previsto Pero claro, ahora todo eso se queda cogido por pinzas, vamos a decir Tendrá que esperar, tendrá que esperar volar y visitar a mi tía ¿Cómo te enteraste de que tú hoy no volabas a Memmingen? Pues hubo mucha gente, mis padres, gente preocupada y luego desconocidos que iba encontrando por ahí o, o conocidos, pero hasta el punto de saber que tenía que volar y poco más La gente que me vende la droga, que le, le comenté uh -huh. eh, mire pues me voy y tal ay pues eh, entonces, Pues vigila Vigila, hay que tener cuidado, ¿eh? Uno al lado la verdad es que tenía una cara y una expresión muy enternecedora Sufría por mí y por toda la gente que tuvo que... Que tuvo que cambiar sus planes de visitar a Tías y viajar por motivos profesionales y personales. le Quiero quiero comunicarme con esa persona, con ese marroquí tan entrañable y decirle no temas por mí, amigo, no temas por mí. Pobrecito, no temas por mí. Bien, y aquí no acaba la tragedia, porque si fuera esto de decir, bueno, no puedo volar... Pues no vuelo. No, no vuelo hoy, punto. pues vuelo pasado mañana, cuando las condiciones del volcán hayan mejorado y permitan que no me estrelle contra los Alpes, por aquello de que la ceniza enturbie el motor del avión... Enturbia la turbina, te das cuenta. Enturbia la turbina, sí, sí, enturbia la turbina y... Pase una desgracia que eso es lo último que nosotros queremos <risa> Es verdad, es verdad, es lo último que nosotros queremos es, es A lo que iba, el drama no es que te hayan dicho Oye, ahora es mejor no volar porque mira, pasa esto Hay un volcán en un glaciar en Islandia Que está expulsando vapor de agua y ceniza Ten cuidado a ver si a vamos a morir Exacto, entonces ahí no hay ningún drama no hay, no hay ningún drama ¿De quién es la culpa que pase eso? De nadie ¿Dónde, está, dónde empieza el conflicto, la tragedia? Cuéntanos. La tragedia empieza en el momento en que yo decidí hacerlo por no sé si hacer publicidad, de publicidad negativa, no, es publicidad, ¿no? Bueno, hablan lo que la gente quiere es que hablen mal, que hablen de ella aunque sea mal. Yo no yo simplemente utilizaría, como sé qué compañía es. Yo creo que nuestros radio oyentes van a saber si decimos que es la compañía de vuelos baratos que hace mercadillo, que mercadea en el aire. Y que no deja dormir a la gente porque están vendiendo cosas cada cinco minutos es verdad loterías tabaco perfúmenes en fin una vergüenza es, es verdad de eso y mucho más y por supuesto los los servicios típicos de, de avión como puede ser el baño que te lo dan pero bueno tienes que pedir permiso y casi perdón están pensando en cobrar sabías creo que está creo que ya está probado. que dentro de un tiempo hay que habrá un un tragamonedas Un tragamonedas es lado del baño la... No, es que si quieres entrar tendrás que utilizar el tragamonedas primero ¿Sabes qué pasa eso mucho en Alemania? ¿El qué? Ah, eh, sí, sí, sí, sí Decides sí. irte al baño, estás en un, por ejemplo, en un restaurante de comida rápida Y bueno, ¿cuál es tu sorpresa? Cuando tienes que, o al entrar o al salir, darle una monedita a la señora esa que está ahí Sí que en Suecia me pasó que al final nadie me nadie pagó Y meamos en, en, en Nada en la puerta Porque coincidió que no pasaba gente Y nos, no nos aguantábamos Y meamos en la puerta ¿No había una mujer ahí con cara ¿Había una de mujer? pena? Y... Sí, bueno, cara de pena Ojo. A ver, cara de pena no Eso pasa Eso sigue pasando hoy, queridos amigos en, Allá en, en las Europas Hay que pagar por mear Y por cagar Y, ca y pagarás Y pagarás, cagarás pero pagarás Bien Centrémonos en la cuestión Tú vuelas con una compañía ¿Y cómo te enteras de que no...? O sea, de que no vuelas ah, ¿Dónde está el drama realmente, Iván? <risa> es que Iván. Me, nos estamos enrollando Porque es que estoy haciendo tiempo A la hora de, de recordar ¿Quién me lo dijo por primera vez? No me acuerdo, a lo mejor fue la televisión O a lo mejor fue la, la amiga radio ¿No recibiste un correo electrónico? Lo recibí ya muy tarde y... Ah, muy tarde O cuando me conecté, me conecté muy tarde Y bueno, sí, en efecto, ahí estaba Ryanair te pone las cosas en inglés Ya estamos haciendo publicidad meca <risa> Con el rodeo que hemos dado Ryanair, sí, Ryanair Ryanair, Ryanair Te da todas las cosas necesarias, importantes En inglés, a la hora de comprar puedes elegir el idioma No obstante ...y la verdad es que yo controlo muy mal... Que, ...que el inglés me controle, la verdad, muy mal. Y se entiende, Iván, y se entiende. Se entiende y se puede entender mejor. En cualquier caso, la situación es la siguiente, amigos... ...no me van a dar ninguna indemnización... ...ni Ryanair a mí, ni ninguna aerolínea nadie... ...porque, bueno, son cosas ajenas a las compañías... ...es un volcán, un volcán glaciar... ...de nombre islandés y origen islandés también... Perfecto, hasta ahí todo correcto. Van a devolver, hasta ahí todo correcto, el viaje, el importe. Eh, yo he viajado en esa época, en este momento, y este día he elegido este avión porque me costaba la mísera cantidad de... Blah, blah, la que sea, no me acuerdo. <risa> muy poco, muy poquito, muy poquito. Me van a devolver ese poquito. Eh, no, no... No me entusiasma demasiado que me devuelvan 20 euros me hace cagar en dios de hecho luego está el tema de que hay que volver no por el hecho de que me devuelvan un importe voy a volar voy a volar con el hecho de subirme a otro avión y eso implica pagar otro viaje estaba a cientos cientos de euros cientos de euros estoy mintiendo a ciento de euros a ciento de euros y sí. he mentido eh, con la sana intención de exagerar nada más <risa> 100, está por 119 euros Joder, yo, yo los tengo porque vivo en Alemania Que es un sitio bastante próspero pero joder, Yo los an... tengo porque vivo en Alemania <ríe> bueno, Pero joder, me jode A ver, a ver a La ver. gente de Baviera somos, no sé, al menos la gente dice que somos agarrados Que vamos ahí como que buscando el dinero Ah, ¿sí? Sí, como que no, no nos importa más dinero, más dinero eh, Es un vicio, ya lo sé, pero así somos Caramba. Bueno, y una cosa, y, y, y por qué no esperas? Vamos a plantearlo así, ¿Y por qué no esperas una semana a que te pueda salir otra vez un vuelo barato? Y no. dejas de dar la tabarra y dejas el micro para situaciones más importantes. Pregunto, ¿eh? Bueno, es una buena pregunta. Oye, si alguien viene con una cosa más importante y yo le cedo el, <risa> el micro. Yo no creo que vaya a ocurrir eso ahora, así que Explícate tranquilo Bueno, yo me quedaría de mil amores aquí en Barcelona A mi tierra de adopción Pero <risa> la, la quiero mucho Barcelona Pero, pero, es que tengo urgencias Tengo allá Una novia que me quiere ah. Me quiere y me espera Vamos, eso espero Y Y ya desde hace Muchos meses Uy. Que me vuelo que aquí está el punto de inflexión en esta historia Que por cierto ya tardaba en llegar Adelante Hace muchos meses Hace muchos meses, es que me aquí me cuesta decirlo Hace muchos meses ella y yo teníamos la intención Era una intención común, un proyecto de los dos Teníamos una cita Una cita con la ópera Una gran ópera, eh, una gran obra ¿Ópera es obra en italiano? ¿sabes? No sé, mientras lo explicas lo voy a buscar Porque así me siento útil ya que tengo internet Voy a buscar Lo pues dejamos con un poquito de música, chicos No nos olvidamos, no nos vamos, aquí estamos Bueno, lo he encontrado en ópera Eh, la voz ópera, del italiano ópera, obra musical, designa desde aproximadamente el año 1350 un género de música teatral en el que una acción escénica es armonizada, cantada y tiene acompañamiento instrumental, en algunas ocasiones con pequeños adornos, donde los actores utilizan estilos poco comunes al cantar. Las presentaciones son ofrecidas típicamente en teatros de ópera, acompañados por una orquesta o una agrupación musical menor. La ópera forma parte de la tradición de la música clásica europea, U Occidental, así que a así ver. que vas a ir a ver todo esto, ¿qué sí. ópera en particular vas a ver? Eh, déjame decirte que lo he explicado muy bien Jordi, joder. Has bueno, no he sido bien. yo, ha sido la Wikipedia, tampoco bueno, exageremos, no bueno. me quiero atribuir medallas que en este caso no me corresponden. Si todo el mundo dice lo que dice la Wikipedia y no lo comenta Jordi, ya, ya no importa. Bien chicos, eh, se me han saltado las lágrimas al escuchar esa definición Un momento, Un momento suena el teléfono Suena el teléfono Radio RSK, buenos días Hola, Tony Ah, Pablo, vale, de acuerdo, Pablo, perdona, disculpa Buenos días, Pablo era Pablo de Cambasté Que se había adelantado a coger el teléfono Ha sido más rápido, pero seguramente era para él Porque me ha dicho Jordi Cuelga En fin <risa> Eh... Me está emocionando, decía, con la definición que has hecho. Unas ganas de Bueno, y, y no he querido explicar esplayarme más porque te podría decir que la ópera tradicional se basa en distintas modalidades de canto recitativo, arioso y aria. Y aria. También sí. se cantan dúos, tríos, cuartetos. Todas estas en ocasiones pueden aparecer combinadas con coro a partir de mediados del siglo XIX. Estas formas comienzan a abandonarse y surgen formas cada vez más libres, que seguramente será alguna forma que de las que tú vayas a ver. Ay, ojalá en el caso ah, aquí está el conflicto el, que las o sea ¿tú, tú cuando tienes las entradas de la ópera pues bien pronto chico cuando las, las tengo desde hace muchísimo tiempo sí pero para Ay, qué día años. qué día es el espectáculo este martes amigos <risa> este, este martes martes pero pero como este martes se supone según los medios que nos informan que ya estará re restablecido el orden el orden aéreo y podríamos Pues no hay problema, entonces. Ya, pero entonces tengo que pagar mucho, Jordi. Y un sería un mal <risa> <risa> <malbávaro, un> <risa> Sería un mal mal un mal bárbaro, un mal un mal un mal bávariano, un amante de la época bandido, bast... bandido, frustrante y frustrado. Escuchad, amigos, ¿qué haríais vosotros en mi en mi situación? ¿Pagaríais ese dinero? ...a sabiendas de que igual lo merece... ...porque hay una obra... ...una que podemos llamar también ópera... ...que, que lo testigua... ...está mi novia... ...que digo yo que me esperará, eso espero... ...eso has dicho antes y me ha hecho gracia... ...y me ha vuelto a hacer gracia... pues ...es posible que lo digamos una vez más... ...o bien... ...viajamos el miércoles... ...pagando... ...solamente unos 40 euros... Iván, ¿te conformarías con que yo ahora te pusiera la traviata de Giuseppe Verdi aquí, ahora, en Radio de RSK, a las 10.47 de la mañana? Buenos días a todos, amigos. Buenos días. ¿Es esta? Sí, es esta. Esta es la... ¿Me puedes hablar un poco de ella? ¿Qué sabes de la traviata de Giuseppe Verdi? La traviata de Giuseppe Verdi es una obra bastante discutida en su tiempo. La gente salió a carcajadas y creo que se reía por no llorar o insultar o pegar. Eran muy muy así la gente de entonces. Verdi salió escamado, pero no se rindió por ello y siguió haciendo obras y viviendo. Eh, ¿Se revalorizó con el tiempo la traviata? Sí, se revalorizó con el tiempo. ¿Por qué razones fue discutida en su momento? ¿Por qué? ¿Por qué razones? Dejadme desvelar el final Creo que a nadie le importará que desvele el final de una ópera eh, La mujer La protagonista muere No de Detisis O tu hervirosis tuberculosis, amigos. La gente de aquella época sabía bastante de tuberculosis, vivía vivía con ella, con gente que la Al parecer, la gente que ponía tuberculosis morían en un estado lamentable, muy muy delgada para empezar. Adelgazarían después bastante más. Ah, pues sí, no, pues Una vez muertas adelgazaban hasta, vamos, extremos muy pocos años. Ya empecé ya había empezado el proceso mucho antes de la muerte. No jodas. Sí. Y la diva en cuestión era más gorda que Montserrat Caballé eso no, no pudieron entender un poco, la diferencia entre lo que es realidad y ficción, la gente de aquella época y, y se rieron a carcajada limpia ah, entiendo por la, incongruencia, ¿no? por la incongruencia de la ficción de lo que se esperaba en realidad de, y lo que se presentó en el escenario se esperaban muchas más cosas hasta entonces la ópera pues trataba de, de llevarnos a tiempos mucho más remotos muy viejos la antigüedad la antigua grecia el antiguo egipto eran todos óperas de época se uh -huh. podría decir y allí la gente vestía como vestían los los parisinos de la época era buena traviata si sí, era una época contemporánea qué terrible es una, una, un espanto les contó desde el Nable, yo yo comprendo la gente que pudiera sentirse <risa> repugnada, primero identificada al vestir como la gente que cantaba y luego decepcionada. Además iba sobre una puta y eso tampoco le la ¿Iba gente. ¿Y sobre una puta? Sobre una puta, una... Pero el verde este era un poco Verdi, ¿no? viejo verde un viejo <risa> RSK clásica Eso todavía no, no hemos llegado Entramos en la recta final Los últimos 10 minutos del programa Después a las 11 entrarán por la puerta ¿Te acuerdas cuando en alto standing venían y nos echaban Porque venía el siguiente programa? A veces no venía nadie y nos echaban igual Jordi <risa> eh, Así es amigo, así es Vamos a poner un poco de rock and roll Para acabar en alto Para acabar en alto, que eso siempre es guay ¿Qué, qué ponemos Iván? Serrat ¿Qué? Y dale con Serrat, por dios, que quiero acabar en alto Tipo los Rolling Stones Sí, mm, no. sí, no, no, no <risa> eh, uh, Acabaremos en alto Aunque de un modo un tanto extraño <risa> El eh, extraño como poner Música rock, es lo que habíamos Ya dicho, avisado, amenazado Pero el rock de aquí Bueno, de aquí, de aquí O un poco de allí, pero vaya Mm, no más de allí que los Rolling No más de allí que los Rolling Vamos a empezar con esta bonita Rock Vamos a hacer un repaso juntos A lo que ha sido el día de hoy No, este es un poco temprano <risa> Igual ha sido un poco temprano para hacer el repaso del día de hoy eh, para, para concluir la entrevista, eso sí, te puedo decir que espero que soluciones todos tus problemas Que tal tal y como esperas tu novia te esté esperando en, en Alemania Que no tengas problemas en volar cuando te sea de mayor interés Que puedas disfrutar que puedas disfrutar La Traviata de Giuseppe Verdi ¿En, en, qué, en, qué, en qué teatro es, por cierto? ¿En qué teatro operístico? No, no lo sé, espero que lo sepa mi acompañante de Aprovecho los micrófonos de Radio RSK Para darle un saludo ¡Aufídensen! <risa> Bien, vamos a entrar en la recta final Vamos a leer eh, Los últimos titulares Las últimas noticias Que se, que hay en Radio RSK RSK.cat recordar esta es nuestra página web RSK.cat Perdón Y vamos a ver. Pues en efecto, estamos cumpliendo los 25. <risa> en efecto, así es. Seguimos cumpliendo. <risa> seguimos cumpliendo los 25 años. Qué gran noticia para las radios libres. Qué ejemplo estamos dando al mundo. Qué ejemplo estamos dando al mundo. Nosotros que podríamos estar en cualquier otra emisora que ya existiera, nosotros seguimos empujando en la dirección de Radio RSK en el 107.1 FM. Radio RSK. 107.1 Hoy a partir de las 10 de la noche a las 22 horas tendremos concierto con los gigapollos del bosque Mister Shore and and The Latin Reggae Band Antes a las 8 tendremos una charla El poder de la comunicación Salteo Dredd con Radio Bronca, Radio Contrabanda, Radio Línea 4 Asamblea para la Comunicación Social Post Scriptum y Radio RSK Radio RSK 107.1 punto uno de tu FM, en nuestra FM. Bien, y, y luego los gigapollos del bosque. Aquí afuera, no hace falta que, que entréis en ningún sitio. No, voy, no salgáis de casa para meteros en otro sitio No, es el primer concierto al aire libre Del 2010 Quedan quedan 6 minutos Iván, ¿qué ponemos? La de Fórmula 5, los bravos Este de Bringing a Little Loving eh, Los bravos Black is Black O esta de los carneros Que me gusta mucho, Get on Your Knees Eso está muy bien Vamos a acabar en lo alto Bajes el politono de Get on Your Knees, get on your knees. Envíe mensaje A, al, a, a ver Ay, ¿dónde es? ¿Cómo se hace esto? Se marcan cuatro números, ¿no? Al 7777 espacio Get on Journeys, <ríe> todo junto. Get on Journeys. Ahí está Get on Journeys en Radio RSK. Esto es la fleca sección Alto Standing, por decirlo así, parecemos ya centro comercial de Total. Sí, y, lo, y, lo, y lo musical de centro comercial Total. Get on Journeys. No perquè acadi i un cop hagi acabat doncs el saleu aquí ja està. No, no. sí, el que passa que jo gravaré el meu programa i tu hauràs d'enreventar ah, ho tens aquí apuntat però abans de marxar jo t'ensenyaré i el de l'est és això és ordinador, micro 1 micro 2, el micro 3 no, no sé quin és però ja és trobar-ho eh? el teu micro és el micro 1 aquestes. no, el micro 2 és aquest d'aquí aquests aquí no ho sé. A veure, són dos... No. Doncs bé Arribem al final de la fleca, aquest programa commemoratiu del 25 aniversari i us deixem amb el rondó literari. Tinc aquí al costat a, a Eduard. Eduard, de què anirà avui el rondó literari? Quina és el, la, temàtica, la temàtica de la qual tractareu avui? Hola, bon dia. fem un programa una especial perquè la temàtica anirà de la ràdio RSK, què significa per nosaltres, què estem fent aquí, què suposa per nosaltres... Eh? i després els hi ha algú Miguel Hernández i els que nostres també, tot amb música de fons. Eh? Molt bé, doncs eh, senyores i senyors us deixo amb aquest rondó literari especial Ràdio RSK, Miguel Hernández, està molt bé posar Miguel Hernández amb l'aniversari i amb els vostres escrits. Fem una cosa, eh, entre que vosaltres us prepareu deixem música i i quan torni a sonar la veu ja no serà la meva, sinó la d'Eduard i la dels seus companys, Sergi, Víctor i Jordi. Montse, Montse. Ai, Montse, anava a dir, no ve més gent. La Montse, Montse, Montse que està a la vau. La Montse que està ocupada, direm, tampoc ara que l'entra especifica. Doncs us deixo amb amante bandido. No, sí, que sé que a Jordi de Rondó Literari li agrada Doncs us deixo amb Amante Bandido de Miguel Bosé